Zumalakarregi Museoa, Giratia. Radio Museo Zumalakarregi. Javier, Arracha el León. Arracha Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Con más grupos, bueno, mejor tiempo, bien. Uh -huh. eh, oye, el sábado pasado nos dejaste a todos, por lo menos a mí, con los dientes largos. Ya nos anticipaste que, que hoy íbamos a hablar de, de un bandolero de la época. uh -huh. Un bandolero que además eh, tiene nombre y apodo, ¿no es así? Sí, como otros muchos. El nombre el nombre oficial, el que vamos a encontrar en la documentación, es el de Juan Antonio Madaria Gaustara, nacido en Galdacano en 1796... Y luego nos vamos a encontrar con otro, bueno, con otro personaje que es el mismo personaje, pero que ha sido recogido por tradición oral, como nos pasaba con Fernando Mezquetarra, que era uh -huh. Fernando Bengoche Altuna, pero dicho así no le sonaba a nadie, y Fernando Mezquetarra sí, pues este es más conocido como Patacón, que es el nombre de guerra, por decirlo de algún modo, de este de este bandolero. Uh -huh. Un bandolero de la época, eh, ¿se le puede caracterizar por algo en concreto? Bueno, en la documentación oficial aparece como un bandolero más de los muchos bandoleros que había entonces, pero en la transmisión oral lo que hemos recibido por él es el típico personaje que es un bandolero bueno, que roba a los pobres, que para... uy, perdón, que roba a los ricos para dárselo uh -huh. a los pobres de conari kendu testekonari emon patakon y y en efecto pues es un poco pues Robin Hood o, o bueno pues Jesse James, que lo hemos visto en muchas películas, o Luis Candelas o José María el Tempranillo o los Aiduk de Rumanía, que bueno, excepción de Robin Hood que es eh, la edad media, eh, estos personajes son todos como nuestro Patacón también del siglo 18 y 19, que es una época, bueno, ya lo estamos viendo, de mucho cambio, de mucha crisis y de, en la que surgen personajes de este tipo. Un personaje que ...robaba a los ricos... ...para dárselo a los pobres... Y aparte de, de en esta característica, ¿coincidía en algo más con, con otros bandoleros legenda, eh, legendarios o, o este a un caso aparte? Eh, no, la verdad es que el, el tipo que nos ha llegado pues eh, prácticamente coincide eh, en casi todo con lo que conocemos de, de otros personajes. Eh, es el, un bandolero muy querido por el pueblo, o al menos esa es la imagen nos ha llegado hoy día, un, un bandolero muy querido. Que, que sobre todo se caracteriza por, por ayudar a los más necesitados hay, hay muchos cuentos acerca de él que se han recogido bueno, oralmente en la zona de Vizcaya bueno, él nació en Galdácano eh, vivió sobre todo en Larrabetsu y es precisamente por esta zona, por Chorierri Arratia, Duranguesado por donde más se le conoce aún hoy día aunque la verdad es que el, el verdadero además de actuar por ahí, actuó también hasta incluso en Álava y hasta en Guipúzcoa y en otros puntos lo que más he recogido de él son unos cuentos casi morales eh, bueno pues es una época de crisis los, los campesinos renteros que son la mayoría tienen que pagar las rentas, tienen muchas dificultades entonces van a pagarle al amo le sale patacón al camino entonces les cuentan su caso y entonces en vez de robarles a ellos lo que hace es obligar al amo a salir de su casa a ir al camino, los renteros le pagan la renta Y cuando el amo se vuelve, es entonces cuando Patacón le roba. Y no solo le roba, sino que además devuelve el dinero a esos renteros que le habían pagado. Uh -huh. Y este es un cuento que aparece bastantes veces, eh, con, con variantes, pero básicamente es la característica principal de, de él. Vamos, pero que, que, que al fin y al cabo no robaba para él, ¿no?, sino que lo hacía para ayudar a los más desfavorecidos. Eso ¿no? es. No solo no roba para él, sino que hay otros casos en los que ayuda todavía más. Y es el caso, sobre todo, de las viudas, que... Que la verdad es que la realidad social de las viudas de aquella época sí que era terrible. Estas viudas que ni siquiera pueden pagar la renta, entonces es el propio patacón el que les da el dinero, ellas pagan la renta, él roba al amo la renta que ha recibido y se la vuelve a dar. Bueno. Es decir, que no, no solamente les devuelve el dinero, sino que incluso lo pone de su bolsillo. Ajá. Uh -huh. Bueno, estarían encantadas las vidas con él, ¿no? Sí, si hubiese sido verdad, seguramente sí, pero sí, la mayoría de los cuentos van por por este camino, o de gente muy necesitada que necesita igual incluso un yugo, un par de bueyes, y entonces él roba eso para dárselo a ellos. Y, bueno, y luego hay otras historias que además ya nos suenan de otros personajes y que incluso son mucho más amenas. pues Por ejemplo, que ponía las herraduras de su cabello al revés, de tal forma que cuando robaba en un sitio pues pensaban que se había ido por donde había venido y había venido por donde se había ido. O, o bueno que se dedicaba a asustar a la gente en, en las tabernas. Por ejemplo, entraba en una taberna y contaba historias horripulantes de bandoleros y al final acaba diciendo que él era patacón cosas O, por ejemplo, que su mujer, el de oficio, en principio no era bandolero de oficio, sino que era herrero, y entonces su mujer se quedaba en casa golpeando el yunque con el martillo para que la gente pensara que estaba trabajando y él pues, se dedicaba a robar por otros sitios, ¿no? Ajá. Ah, y... o sea que, que Patacón eh, llevaba, un, al fin y al cabo, una vida más o menos normal, ¿no? Mm, eh, pues... eh, nos acabas de decir que él era, era herrero, te quiero decir, uh -huh. eh, él ejercía su trabajo normal de herrero y cuando por decirlo de alguna forma, sacaba tiempo libre, se dedicaba a ¿A lo del bandolero o, o no? Sí, es que realmente el bandolerismo no es una profesión sin más. Al bandolerismo se dedican aquellos que no tienen otro otro remedio. La mayoría de los bandoleros, en cuanto pueden, dejan su, su oficio, por decirlo así, porque bueno, para empezar es mucho más duro. Tienen que vivir siempre perseguidos, huyendo para ver a la familia con problemas. En fin, no era de ningún modo esa imagen que ahora sí nos queda de imagen romántica y bueno, pues todo muy bonito no y siempre sale ganando y tal, pero bueno, la realidad era mucho peor. Entonces, aunque en los cuentos sí se ha reflejado esta realidad, porque él sí era herrero de oficio... Bueno, pues aquí aparece casi ya pues metido dentro de, de su personaje de leyenda, ¿no? La mujer uh -huh. golpeando el martillo. No sabemos si eso lo hacía de verdad. Sí sabemos que era herrero de verdad. Uh -huh. Y como no pues ya hemos mencionado antes el caballo, que es una figura, bueno, indispensable en, en todo bandolero que se precie, aunque otros dicen que se llamaba Patacón porque por, por las patas que era muy hariña, que era muy rápido y pasaba de un sitio a otro enseguida. Otros dicen que, que bueno, que pues esto tenía caballo, incluso en el macizo de Aramot, en Vizcaya, hay un pasaje que es bastante rocoso y estrecho, y hay unas marcas eh, hechas eh, artificialmente en la roca, para con la forma de herradura, de caballo, vamos, de pezuña, para que los caballos al pasar por ahí se pudieran a, apoyar mejor, y pudieran pasar más fácilmente sin resbalar en la roca. Bueno, como no, eh, los, los habitantes de la zona dicen que esas son las marcas del caballo de Patacón, que es lo mismo que aparece en otros sitios con marcas de los pies de santos y de la Virgen así, es decir, que ya casi lo, lo mitifican. Uh -huh. Y entre todas estas historias tan curiosas, Javier, eh, eh, ¿cuál es el final que tuvo Patacón? ¿Tuvo un final feliz, un final desgraciado? Mm, bueno, aquí hay otra vez eh, la historia oficial y la historia no oficial, la historia, bueno... Oral que nos ha llegado. En, en la tradición oral hay dos finales. Uno que dice que murió traicionado por sus amigos o por algún pariente. No es, un caso que se da también en otros otros bandoleros. Y otra versión que es más extendida y es que dice que, bueno, que al final se pasó de listo, por decirlo de algún modo, y robó al cura y eso ya no estaba también visto y entonces ahí se fastidió y ahí lo pillaron ah. y... ...y la metieron en la cárcel. Ahí empezaron los problemas, sí. ¿no? Hay otra versión muy curiosa... ...que se recogió un pastor de Dima... ...que decía que lo pusieron en un crucecaminos... ...lo ataron a cuatro dos caballos y lo descuartizaron. Bueno. Y, y eso no sabemos que no es su casa... ...pero sí es verdad que hubo un caso de esto en Vizcaya... No se lo aplicaron a él porque además él como vizcaíno en principio pues las ventajas de ser noble, aunque sea en teoría, ese tipo de castigos no se podían aplicar. y Pero sí que se sabe que se castigó un bandolero de esta forma, un bandolero que para lo visto era de Burgos. Uh -huh. eh, entonces es curioso como, bueno, se ha identificado el personaje conocido Patagón con un con un hecho histórico que sí que ocurrió y que de generación en generación se ha ido contando de tal forma que se ha desviado del personaje real a este pero bueno eso es lo, Esa es la gracia, no es lo que veíamos con Fernando Vizquetarra también. Incluso en algunos casos se cita de Patacón que lo perseguía la Guardia Civil, cosa que históricamente no puede ser verdad porque la Guardia Civil sí, se creó después sí. después de la Guerra Carlista y todavía no existía en, en la época sí. de Patacón. Pero su vida, la vida real, la de Patacón, eh, ¿también fue igual de aventurera que la que nos acabas de contar o no lo fue tan? Eh, pues igual, no se sabe, igual ni siquiera se sabe. No, no se sabe mucho, pero lo que se sabe desde luego es que fue por lo menos tan aventurera. Seguramente sí que fue un personaje bastante bastante extraordinario como contábamos con Fernando Mezquetarra porque de hecho si se ha quedado su nombre de todos los muchos bandoleros que hubo en la época pues seguramente sí que adquirió notoriedad Y, y bueno, sí que fue muy aventura lo que no fue es desde luego tan pues tan tranquila y tan graciosa como nos parece ahora eh, sí es verdad que nació en Galdacao aunque ya hemos dicho que se crió en la Rabetsu que es donde se casó, por cierto se casó y al mes siguiente ya tuvo una hija eh, que ya lo mencionamos sí, con sí, es cierto con ¿sí? Fernando, un hermano de Fernando también tuvo una hija eh, sí. con otra mujer soltera, aunque no acabaron de casarse y ¿De ya lo mencionamos el, con sí, Istueta que que no era aventurada algo extraño por aquel entonces. Exactamente, ¿no? por eso por eso lo menciono, porque claro, es que la situación social y económica es muy difícil. Entonces, cantidad de gente no puede formar una familia pues pues como les gustaría de la forma oficial, por decirlo así. Entonces, claro, estas irregularidades, bueno, son tantas irregularidades que al final Ya entra en parte de la norma, ¿no? es Se admite, se considera normal que haya muchos hijos ilegítimos. Uh -huh. Pues se calcula, si se calcula que... que en, Así, en la media europea, es difícil hacer medias, pero si se calcula que un 1% eran hijos ilegítimos, en el País Vasco, en esta zona, al menos en el País Vasco Humedo, se calcula que eran hasta un 5%. Y ya en épocas de especial crisis por guerras y cosas así, que podía llegar hasta un 10% y hasta un 15%. No. Entonces, pues eso lo, eso estamos diciendo, que la vida no era para nada fácil, para él tampoco. Eh, bueno, heredó el oficio su padre, era herrero, pero bueno, anduvo estuvo en la cárcel por robar como un tío suyo, como su hermano, incluso como un primo suyo que con 16 años ya lo pillaron, lo metieron en la cárcel y murió seguramente porque la comida que le dieron no estaba en buen estado. O sea que... Así, ¿Eso, es eso, eso también ello. era era habitual por, por aquel entonces, el, mm. el hecho de que la comida que se ofrecía en las cárceles no fuera todo lo sana que uno quisiera? ¿o? Pues sí, la verdad es que sí. sí. Eh, en Las condiciones de las cárceles entonces eran bastante terribles. Hoy día también lo son, pero entonces todavía mucho más. Lo que pasa es que, por otro lado, la seguridad, como las cárceles eran muy caras y las instituciones todavía no estaban, no era el Estado el que se encargaba de ellos, pues muchas veces era bastante fácil escaparse. Como no, Patacón también andaba por ahí escapándose, pero bueno, lo volvían a pillar, en fin, eh, que era una vida aventurera, sí, pero desde luego nada agradable, era, era muy dura. Aventurera y como nos decías antes, eh, Xavier, también eh, recorrió buena parte de, de Euskadi, ¿no? Sí, eh, por lo menos tenemos noticias de que por Álava, en Guipúzcoa también y por supuesto por toda Izcaya, sobre todo por la zona de Chorrierri, de Duranguesado, de Arratia, pero bueno, se movía por todo Patacón, pues sí. ...tenía mucha habilidad y se... Se medía por todas partes, es normal bueno Habilidad que también le sirvió Para para um, Librarse de un juicio Cuéntanos, creo que tuvo un juicio por ahí Con una chica que la acusaba ah, Sí, bueno, pues es un poco con lo que estábamos Antes, que sí, una chica Que, bueno, pues lo llevó A juicio porque había mantenido trato carnal Y por lo visto luego la había dejado Sin más, seguramente Es de pensar que como aquello No fructificó, es decir, no nació ninguna Criatura, entonces no se vio constreñada ...queñido a casarse con ella y, bueno, pues mira, chica, mala suerte. Y se casó con otra, se casó con otra y, por lo también fue prisa. La quedaban quedaba los martillazos en la herrería. Sí, ¿no? bueno, eso ya no está constatado <risas> documentalmente, pero sí, así ha quedado. Bueno, Javier, por cierto, eh, si eh, Juan Antonio Madariaga o Patacón... Eh, ...era un, un bandolero, bueno, pues más o menos corriente por aquel entonces... ...¿por qué crees tú que se le, se le idealiza tanto?... Bueno, por un lado seguramente él no era tan corriente, tendría algo de, de especial pues sería especialmente valiente o atrevido para que quede él de todos los muchos porque era una época donde el bandolerismo pues ya lo estamos viendo, se agudiza todo cuando hay una crisis social económica se agudiza todo y precisamente por que esta crisis hace que el bandolero no se vea como un enemigo de, de la sociedad en general, sino que se ve un enemigo de los ricos seguramente los ricos tan que robaba tampoco eran necesariamente tan ricos como Como aparecen en los cuentos, pues podía ser gente, pues no sé, alguien vende una vaca en el mercado, vuelve a casa con el dinero y le roba hombre, pues si tenía una vaca, tenía algo pero tampoco hay que pensar que robaba con ese fin casi político de robo a unos para repartirlo porque la, la, no, la pobreza es generalizada, hombre, no, eso no es así lo que pasa es que sí que es verdad que la pobreza es muy generalizada, que los que se dedican al bandolerismo son, pues en principio gente, pues como él, que tenía un oficio, pero que no puede vivir de su oficio entonces se dedica a lo que puede, entonces claro, el, el grupo social ya es tan amplio que lo bandolerismo pues se ve se ve hasta bien, mm. se ve hasta bien o por lo menos no se ve mal y en algunos casos se idealiza. Y todos estos eh, problemas de, de los que nos estás hablando son los que, en alguna forma, llevaron a, al estallido de la Primera Guerra Carleista, ¿no? Sí, eh, la situación social, pues cada vez es peor, la situación económica, la situación política también se acaba mezclando con esto, ya lo vimos cuando hablábamos de bandoleros, de, de militares y de si no me sabe palabra, de guerrilleros, que era, ya decíamos que a veces estaban más cerca del bandolerismo y a veces más cerca de, de los militares, porque, bueno, al fin y al cabo en el guerrillero también se mezcla el componente político. Es algo muy complicado y acaba estallando, en efecto, en una guerra carlista que es es más que todo esto, pero que también tiene algo de revuelta social. Ajá. Uh -huh. ¿Una guerra carnalista en la que mmm, Patacón eh, tomó parte o um, se mantuvo un poco al margen? Pues por lo visto se mantuvo al margen porque se mantuvo a la sombra, según parece estaba en la cárcel ah, en buena, estos años. Una buena razón para no participar <ríe> sí. ella, ¿no? Y, y según parece ya fue en el 39 cuando acaba la guerra y se da una especie de, bueno, de amnistía o de indulto generalizado, es cuando bueno vuelve a la libertad, sigue robando y según parece en 1840 lo vuelven a pillar y estuvo en presidio en Cartagena... en Ceuta y Melilla. Y a partir de ahí la verdad es que lo que sabemos, bueno, está recogido en un artículo escrito en 1867, pero ya no sabemos, no sabemos si es verdad porque es una historia ya tan rocambolesca. Por lo visto se escapó en Melilla del presidio y claro, se escapó a Marruecos. O sea, estaba ya en Marruecos, pero cae preso, lo cogen los moros y entonces los moros lo cogen para pedir un rescate, según dicen. También en este artículo pidió dinero a un militar vasco que andaba en Melilla y se lo negó y entonces se quedó preso allí, se quedó pues cuidando ovejas y cabras en... ...en Marruecos, porque no lo soltaron... ...porque como nadie pagaba rescate por él... ...pero bueno, eso tampoco sabemos... ...no sabemos si no es también una... ...idealización ya muy a posteriori... ...porque incluso el que lo escribe... ...habla de Patacón precisamente... ...que era muy conocido por lo extraordinario... ...que resultaba que hubiese un bandolero en Vizcaya... ...y eso eso ya lo escribe... ...en 1867... ...y eso no es verdad... ...la Vizcaya de principios del siglo XIX... ...de finales del 18 ...era mucho más cruda y el bandolerismo era algo extendido... Pero, eh, bueno, pues es una imagen negativa que se pretende borrar, que se pretende idealizar también. Mm, así que es posible que, que ese final del que nos hablabas... Eh ...forme también parte de la leyenda, ¿no? Más mm, que otra cosa. ¿no? Sí, es posible, pero bueno, tampoco se puede negar del todo. La verdad es que con este hombre podía haber pasado cualquier cosa. Mm. De todas formas, eh, sea o no sea parte de la leyenda, lo cierto es que, que la historia de Patacón... Eh, ...bueno, pues nos ha hecho pasar unos minutos de lo más entretenidos... ...como ya sucedió el pasado sábado cuando hablábamos de, de Fernando Mezquetarra... ...y como supongo que sucederá el próximo sábado... Cuando hablemos, de, ¿de quién? Pues de JFA. JFA. Sí, son las iniciales, ya contaremos por qué lo conocemos. Bueno, ya sabemos el nombre completo de este personaje, pero en un principio, cuando lo conocimos, lo conocimos como JFA, y precisamente ahí estaba la curiosidad. ¿Quién era este JFA, que no se atrevía a poner todo su nombre en una doctrina que escribió? En una doctrina, pero no católica, sino liberal, para enseñar la Constitución, y que la tradujo a la euskera... ...y que no se atrevió a poner... ...y la verdad es que hizo bien... ...porque escribir esta doctrina... ...y a los pocos años volvieron los absolutistas... ...y si lo hubiesen pillado... ...no habría acabado nada bien. Vamos, que vosotros dijisteis JFA... ...con estas iniciales... ...seguro que hay algo raro detrás, ¿no? Eh, sí, <risa> bueno, lo raro casi era evidente... ...porque en esos tiempos... ...era muy peligroso poner el nombre... ...y la verdad es que en su caso... ...hay que decir que casi hizo bien... ...aunque luego ha sido muy difícil... ...descubrir quién era... ...y luego ha sido muy interesante... ...porque si sí sí era un personaje conocido... Era un cura, un cura liberal, pero conocido por otras cosas, no por, por liberal. Javier, que nos lo vas a contar todo y que desvelamos ese secreto para el No, no, no, ya veis cómo no. Bueno, entonces el sábado que viene, JFA. Muy bien. Más, eh, más cosas sobre él dentro de exactamente siete días. Javier, uh -huh. ya para despedir, ¿qué canción nos has preparado para, para poner el punto y final a esta charla? ...en la que Patacón ha sido el protagonista... ...pues es una canción recogida en Tarifa... ...en la provincia de Cádiz... ...que canta la... ...bueno pues canta sobre un personaje... ...José María, José María el Tempranillo... seguramente a mucha gente se le hará conocido el nombre... ...que es una especie de Patacón andaluz... ...bueno uh -huh. Curro Jiménez es muy conocido... ...por la serie televisiva... ...también fue un ladrón real pero bueno, José María el Tempranillo en su tiempo fue más conocido y es una canción además en la que aparecen estos elementos que habíamos citado antes. Por ejemplo, empieza diciendo va una partida, una partida y el capitán se llama José María, es decir, capitán, partida es unos términos que lo mismo podían aparecer con bandoleros que con militares, que con guerrilleros. Una uh -huh. vez más vemos esta mezcla precisamente él estuvo actuando entre 1816 32, justo cuando Patacón estaba también actuando en Vizcaya y como no aparece el caballo que es un elemento indispensable, no solamente en las películas de vaqueros, aquí también el caballo, ya lo dice la canción que dice José María que no va preso mientras que su caballo tenga pescuezo Bueno, pues venga con esa canción nos quedamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Javier, un abrazo. Igualmente. Hasta luego augur. hasta el sábado